Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, muchas gracias. Sí, acá con, bastantes, con muchas emociones encontradas, ¿no? Por esto que íbamos a hacer el domingo. Él solía festejar el día de la Pachamama y, y siempre nos saludábamos con, con todos los compas. Y nos pareció que era el día indicado para hacerle un homenaje, ¿no?、Hmm. Todavía imagino que cuesta、eh, creer su partida tan temprana. Mucho í s i m cuesta creer y encima con conflictos que están surgiendo, y que bueno, él me acompañaba a todos,、mm. porque las demás, muchos de los miembros de la Orda no son de acá de Pilar de, son de, del interior.、Uh -huh. Y entonces, bueno, estoy siendo varios lugares, y la verdad que es increíble la, cuando uno se da cuenta n o que, que no lo tiene más.、Mm. Así que es, es fuerte. Además, esto de, de no poder haber esto, un, un sepelio ni todas esas cosas que uno. Despide de esa manera, ¿no?、Uh -huh. Así que sí, es, nos hace mucha falta en todo sentido, ¿no? Porque él siempre estaba、eh, dispuesto a ayudar a, a quien sea y, p u e s mucha gente lo siente, no solo nosotros.、Uh -huh. Sí, nos han llegado, bueno,、eh, comentarios de. de... Su fallecimiento, su partida tan temprana, su recuerdo, su reconocimiento. Aquí, una vez que se conoció la noticia, muchísimo en la radio, de distintas áreas, vinculadas, bueno, e s t á fuertemente vinculado Gustavo al ambiente, pero también a las causas vinculadas a los derechos humanos, ¿no? En general. Sí, sí, sí. Él, él, él formaba parte de la organización esta que es APDH,、uh -huh. de Zona Norte, y sí, sí, estaba siempre, siempre en, en todo. Estaba, Trabajaba muchísimo en. en Ayudando a la gente ¿no? n o en todo sentido, principalmente, últimamente con temas ambientales, que realmente fue uno de los, de los más grandes de、eh, Buenos Aires, por lo menos.、Mm. Eh, todo el mundo lo reconoce y, y hoy si, seguimos adelante con sus causas junto a Fabián Maggi, que、eh, trabajaban juntos. n o、mm. El homenaje del domingo va a ser,、eh, bueno, en el Día de la Pachamama, un día muy particular también, y con su familia como protagonista. Con su familia como protagonista,、eh, mucha gente va a asistir porque todo el mundo me está diciendo que sí. Vamos a hacer un vivo en, en la horda para la gente mayor por el tema del COVID que,、uh -huh. que no, no puede asistir. La idea es plantar、eh, dos o tres, porque tenemos tres, ya la gente donó tres árboles nativos、eh, en la plaza y una placa conmemorativa.、Uh -huh. Pero bueno, es una de las cosas que, el, que estábamos, un proyecto que teníamos juntos era, bueno, con la organización. Era empezar a hacer eh, corredores eh, biológicos, ¿no? Corredores bi rescatando la biodiversidad. En estos dos lugares teníamos un proyecto muy lindo y bueno, de ahí surgió todo el tema de las plantas nativas. Y bueno, vamos a plantar tres árboles en la Plaza de Pilar,、uh -huh. nativos, en conmemoración a, a, a nuestro compañero Gustavo. ¿Esta actividad va a ser desde las 10 de la mañana el domingo? Sí, sí. A las 10 de la mañana se, va, se inicia. Va a ser, no va a ser demasiado extensa, por todo que todavía seguimos con el tema de. Pero bueno, va a quedar ahí. Y eso va a ser muy importante, ¿no? Pasar por la plaza, o donde nos juntábamos muchas veces para, para hacer nuestras protestas o, o para hablar con vecinos, ¿no? Entonces, es un lugar donde nos juntábamos mucho con、uh -huh. todos, todos los vecinos.、Uh -huh. Bueno, de aquí por supuesto que acompañamos、eh, el recuerdo y bueno, esto traerlo al presente, que sea un pedazo de la historia de Pilar con, con este árbol que van a plantar y, y con la placa.、Eh, Erika, te saco un ratito de la actividad específica del domingo para que nos cuentes cómo están las luchas ambientales en general. En Pilar sabemos que hay novedades en parada. El gallo cada tanto reaparece la intención de. Eh, avanzar en una especie de parque industrial en una zona que no está habilitada para eso. Sí, sí, es, sí. No, es un tema muy complejo que viene hace más de 20 años. ¿no? ¿Mm. El tema es que la zonificación del lugar era rural en el año 85, sin, o sea, o de un día para el otro, sin ningún miramiento ni nada, se pasó a industrial exclusivo,、eh, pero nunca se evaluó por provincia. Después, en el año 2018, el código de ordenamiento territorial de Pilar. con Muchas irregularidades volvió a tornar esa zona industrial exclusiva, o sea, industrial categoría 3.、Uh -huh. En esa zona, ya nosotros veníamos, o sea, los vecinos que vivimos en esa zona recibimos los impuestos municipales como rural con mejoras. O sea, esto d es o un tema muy complejo.、Uh -huh. Ya hay un agrupamiento industrial instalado y legal, el cual tenemos clausurado los vecinos, <risa> porque d e m o s t r a <risa> m o s Tenemos todo tipo de documentación que demuestra el pasivo ambiental que hay en la zona、mm. y, y la irregularidad con que se instalaron estas industrias. Pero bueno, pese a todo esto, ahora、eh, un, un empresario, con publicidad de alguien de, del municipio,、eh, pretende instalar un parque industrial categoría 3 de 90 hectáreas. En una zona que está、eh, en litigio entre dos posibles dueños. n o Esto suele pasar con un, un personaje de, de Pilar que hace estas cosas, n o que toma tierras y, y aparece en papeles truchos.、Sí. Y bueno, lo que hicieron los vecinos, porque el tema es que empezaron a desmontar el lugar. Hay un, unos talares, unos bosques de talas enormes. Y vinieron tres máquinas y empezaron a desmontar de un día para el otro. Nosotros ya. Eh, habíamos hecho pedidos de informes desde hace un mes porque estamos siempre、eh, atentos a todo lo que está pasando. Y la respuesta, tanto del OPDC como del municipio, es que no tenían ningún permiso ni ningún aviso, nadie sabía nada de esto. Pero pese a todo, estaban descontando.、Sí. Eh, no, nosotros hicimos las denuncias al municipio, fue el cuerpo único de inspectores, se c labraron actas, pero las máquinas continuaron trabajando. En ese momento, los vecinos nos convocaron, fuimos. Volvió al municipio y ahí sí se clausuró la obra y se clausuraron las máquinas, pero no, no pudieron incautarlas porque los dueños se actuaron en rebeldía y están ahí, pero、eh, clausuradas, ¿no? O sea que sigue este intento en parar el gallo, donde bueno, hay una historia lamentablemente ahí de conflicto entre los intereses de estas empresas y la calidad de vida de los vecinos. Ahí está、eh, Verazur, si mal no recuerdo, con、sí. el tratamiento de, de productos derivados del petróleo, incluso con explosiones, con, con, sí, con situaciones、sí. de contaminación. g r a v e Hay un depósito de la justicia de tres hectáreas de autos que no tiene ni siquiera permiso de uso de suelo. O sea, hay muchas irregularidades. Los vecinos vienen hace 20 años con esto, conocen como la ilegalidad del lugar. Entonces, cuando pasa algo más, enseguida actúan.、Uh -huh. ¿no? Te cuento que mañana nos vamos a reunir también ahí con vecinos, y con porque en esa zona la comunidad boliviana principalmente, y otros también, producen eh, eh, producción a o r t í c o l a ¿no?、Uh -huh. p r o d u c c o t í c o que se consume en todo pilar y en todos lados.、Claro. y Imagínate que no, no coincide para nada una zonificación industrial con una producción rural.、Uh -huh. Y esta, la producción rural es anterior, ¿no? igual que las, la, las casas de los vecinos son anteriores a, a estos cambios de zonificación que se hicieron. ¿no? Eh, lo que pretenden los vecinos hoy es que esa zona vuelva a ser rural.、Uh -huh. Estamos, mañana vamos a juntar firmas y vamos a presentar una carta al municipio para que de una vez por todas se termine el concepto de p a r a d del gallo y esa zona vuelva a ser rural, que es lo que debe ser con la producción. Vos vas a ese lugar y te das cuenta enseguida que eso tiene que ser rural.、Claro. O sea, todo, todo lo demás está mal. Y para ese cambio de zonificación, ¿se necesita que eso se trate en el Consejo Deliberante del municipio o en la legislatura provincial? El tema es que, bueno, nosotros、eh, hemos declarado, Gustavo, justamente uno de los últimos trabajos de Gustavo fue declarar inconstitucional el Código de Ordenamiento Territorial de Pilar,、sí. y eso hoy está en las Cortes Suprema s de Justicia. Pero también sabemos que mediante una ordenanza el municipio lo puede hacer, o sea, no cambiar to todo el COT por ahora, ¿no? Eso se verá después, pero sí、eh, volvernos esa zona en, en rural, que es lo que, lo que pretenden todos los habitantes de la zona también, ¿no?、Sí. Bien, así que estamos trabajando para eso, para ver、eh, tratando de comunicarnos con la municipalidad. No hay demasiada comunicación,、hmm. pero bueno, lo vamos a seguir intentando. Bien, quedamos atentos aquí en la radio para acompañar justamente las novedades que tengan en ese sentido, Erika. Bueno, muchísimas gracias. Mañana, supongo, bueno, m a a ñ n a hacemos el, la juntada entre son muchísimos vecinos los que van a ir. Y pretendemos hacer un, una juntada de firmas para presentar una carta al municipio y que, bueno, de una vez por todas actúe. Porque Después hay un montón de otras, ya los vecinos están proyectando muchas más acciones, ¿no?、Sí. Pero vamos a ir paso a paso. Nosotros pretendemos tener comunicación, lo que pasa es que no la hay. Bien, o sea, teléfono para el municipio ahí, ¿no? Para, para atender sí, sí. A, esta, a esta demanda vecinal. Sí, sí, tal cual, tal cual. Así que ya veremos cómo sigue. Pero bueno, muchísimas gracias, como siempre, a ustedes por estar atentos a, a estas cosas. Aquí quedamos a disposición. Un abrazo grande. Un abrazo, salud.